Mapuches demandan al ministro el cese de los allanamientos policiales. Dirigentes exigieron a Pérez Lloma respeto por los derechos de los niños, las mujeres y los ancianos mapuches, considerando que carabineros al momento de los allanamientos atacan indiscriminadamente al conjunto de la comunidad. A través de una carta entregada ayer martes en la Intendencia Regional de la Araucanía, la comunidad mapuche de Temucuicuy y el Consejo de Todas las Tierras exigieron al ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma el cese de los allanamientos policiales y la militarización de las comunidades mapuches. La misiva coincidió con la visita del alto personal de gobierno a Walmapu, quien arribó en la mañana a Temuco para reunirse con autoridades regionales y monitorear en terreno el conflicto entre comunidades y latifundistas de la región. Junto a ello, los dirigentes de ambas organizaciones demandaron que el Ministerio del Interior presente las debidas querellas criminales en contra del Gremio de los Camioneros de Los Ángeles y de la Novena Región por su participación en la Apología a la Violencia. Tales acciones criminales deben presentarse al más breve plazo, de lo contrario serán las comunidades quienes concurrirán al tribunal. Manifiestan en la carta, firmada entre otros por los dirigentes Jorge Buenchullán, Víctor Queipil y Aucán Wilcamán, que con frecuencia todos los hechos que suceden en el sur del país, con absoluta ligereza y responsabilidad, se las atribuyen a los mapuches. Esta situación reiterada obedece por un lado al racismo histórico con los mapuches y por otro, responde a los intereses de los grupos económicos y particularmente por quienes han participado en actos de despojo territorial. En la misiva, los mapuches aclaran a su vez las versiones que responsabilizan a comuneros de Temuco de haber baleado con perdigones a efectivos policiales el día del allanamiento. Argumentan que fue a raíz del descontrol y los ataques indiscriminados de carabineros en contra de los mapuches que resultó herido con balines el sargento Edgardo Alvarado. Esta situación desmiente la participación de los mapuches en actos de violencia. Emplazamos al general de carabineros de la novena región a que informe objetivamente sobre el origen de los balines que afectan a su personal.